Potente con e s a s guitarras noventeras, habéis estado votando a través de nuestra web en los40classic.com. Y estos son los porcentajes, así han quedado las cosas. ¡Tres! Holy Celebrity skin、oh, medalla me de bronce 27%.

De plata para I I paranoid. 33% でのボトル。<Yeah. S 3>

Serenade, lo primero porque fueron varios que lo consiguieron en octubre del 97. Guitarras noventeras con Cristina con Amparo dentro de ese discazo llamado Debbie Came to Me. Jorge Sánchez, 40 clases. Y claro, tanto lo dices, tanto Diablo Ben, Diablo Ben, que al final viene. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué p a s a a q u í bien caballero! o Ya estoy de vuelta, tío, que ayer estaba en Tenerife. ¿Qué tal? ¡Bien, muy bien! ¿Ya te han、eh, contratado para dar clases? No, me han echado directamente, <risa> como siempre. Fue con... una, dijeron. Bueno,、vale, no vengas. <risa>

No vengas más. Bueno, o q u e preguntas hoy a los oyentes?、Cuéntame. Es que no he visto la pregunta. No, vale,、bien. ¿cuál es la peli que te, más te gustó y te, te, te quedó de pequeñajo? Ay, lo voy a dar una vuelta, ahora te digo. Voy、vale. a ver.

De Axel Rose, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué pasa? ¿Me echaste de menos ayer? Pues sí, el que estaba un poco enlatado ayer. Pero bueno, estaba dando clases en Tenerife, en una facultad, tío, <risa> por primera vez no me echaron de clase. ¿El doctor amor? Sí, el doctor <risa> amor. El profesor bacterio soy, en realidad. <risa> bueno, buenas tardes a todo el mundo, ahora sí en directo. Hoy son Ahora son las 8 y 6 minutos, 7 y 6, si estáis en Canarias. <risa>、uh, yo soy Guillén Caballé, este es Jorge Sánchez y la pregunta de la noche es: ¿cuál película?

o s、sí. marcó de pequeñicos! ¿Cuál película? ¿Cuál película? ¿Qué película? ¿Cuál? ¿Qué? Un, dos, tres, splash, tío. Me enamoré de Darin Hanna. Ostras, claro, creo que todos. Es que.、Eh, sí. <risa> sí. ¿Y sabes que la corrigieron para que no se viera al culo ni la ¿Ah, tela? ¿sí? sí, sí. Vaya, t a t a

ええ。

El único tema que pones cada vez que lanzan un cobete para la Luna o para la estación espacial o para Marte es el Starman de David Bowie. También podían poner el, el Odyssey, Space Odyssey, llamar al, al comandante Tom. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hoy he preguntado sobre aquellas películas que te marcaron cuando eras pequeñajo. Aquellas que disfrutaste como un enano, nunca mejor dicho, viéndolas en el cine o con tu familia, cuando te llevaron y te dejaron fascinado y conectaron contigo de forma brutal.

En mi caso, tengo que decir t e que Stem by Me es una de ellas, ¿vale? Posiblemente la clásica, esa de los chavales y tal. Pero seguramente los gunes van a ser muy protagonistas a lo largo de esta noche. Voy a empezar a leer algunos mensajes. a h í también tengo que poner la pregunta en Twitter, se me ha olvidado. Ahora la pongo. Venga, voy a por la primera. Agnes Royce dice: Cinema Paradiso. Dice: Siempre me ha hecho y me hace llorar. Damaris dice: La historia interminable. E.T. Claro.

c l á s i c te damos la mejor mezcla de números. Uno, b o Rock. la mejor mezcla, solo.

Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno.

¿Qué película te marcó de pequeñajo? Respuestas: Sus dice, marcarme ninguna, pero me impactó mucho una de medio, miedo que, me, que se llamaba Más allá. Eso sí daba miedo. b h、oh. Sara Loronés dice, t u v o un trauma con una peli. Dice, El e x o r c i s t a No, sí, a ver, no hablo de eso, sino de cuáles os moló de pequeños más que marcaros. Menceitana dice, el día de la bestia. Normal, somos satánicos y de c a r a b a n c h e r la mitad de nosotros.

Jules and Mick dice el retorno del Jedi y los Goonies. Sabía que los Goonies hoy triunfarían. Ya lo digo yo. Además un Goonie nunca dice muerto. I don't care if

Who care about you、We

Este temazo de Hulu y Sand e News me diría perfecto y de perlas leí este mensaje de Geo Kiko. Dice, a ver lo de la película, si es molar y no acojonar, pues regreso al futuro. Por excelencia, a Uba Marty McFly. ¡Qué fuerte! Sí, don. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.

50 años del mejor periodismo se celebran con la mejor fotografía, música, gastronomía, charlas y cine. Festival El País. Los días 1, 2 y 3 de mayo en el Matadero Madrid. Vive el periódico por dentro y asiste a encuentros y actividades para todos de forma gratuita. Toda la agenda y reserva de plazas en festivalelpaís.com. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Cara, con este What A Feeling, la remezcla. Hoy he preguntado cuál es vuestra peli que os marcó de pequeñajos, ¿vale? Voy a leer unos cuantos por aquí. Dice. Daniel Inza dice: Titanes hicieron historia. Es un peliculón muy grande. María Lum dice: La sirenita, cuando iba a la playa, metía la cabeza bajo el agua llorando para salvarla. a、oh. Y por aquí hay otro fan de. de Regreso al Futuro. ¿Carreté? ¿A dónde vamos? n o necesitamos.

Carretera.

Las nueve, las ocho en Canadá.

n o c h e s a todo el mundo. Bienvenidos a los 40 Classic. Me alegro que estéis conectando con nosotros porque somos la mejor emisora musical de este universo. Es más, nos recomiendan hasta en la cara oculta de la luna, inclusive para escuchar a Pink Floyd. Bienvenidos, soy Guillem c a v a l l i Estoy en el estudio Joaquín Luque en directo desde la Gran Vía de Madrid y para todo el planeta Tierra. Los 40 Classic. Ojo que posiblemente Flash Dance podía estar entre las películas que te marcó.

Posiblemente si eres chica, ¿es más que natural que una de esas o más bien d e r t i dancing te m a r cara? Dilo en el Instagram de los 40 Classic.

Caballé. En los 40 Classic.

Anastasia, venga, ¿cuáles fueron las pelis que os marcaron de cuando eres pequeñijos? Silvi dice que Ete, normal, mi casa. O Nievitas dice, uy, un Goonie nunca dice muerto, soy muy, muy de los Goonies, normal, aquí los somos todos. A ver, dice por aquí Rock Álvaro, dice Masters del Universo, sin duda. O Raspel Portu dice, la historia interminable, me flipaba de pequeña. Los 40 c l á s i c

Flipamos mucho viendo cine en los 70 y esa es la pregunta que os pregunto hoy, día 14 de abril de s d e 2026. Por ejemplo, Albert z a m ¿qué peli te flipa a ti? Clarísima la tengo, dice: El club de los poetas muertos es más f u n d é un club parecido. Lo que hacemos de pequeñajos. Elena dice: Dentro del laberinto, con d a v i d Bowie, claro, por supuesto.

películas os marcaron de jovencitos? Es la pregunta de la noche. Ana dice que le marcó Indiana Jones y el templo maldito. Increíble, blá, blá, blá, dice: Pues a mí me flipó mucho Poltergeist. Daba muchísimo cague. A ver, yo pensaba que te había flipado más las aventuras de For Far Lane con la voz de Pablo Carbonell, por tu nombre. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.

Mañana salen las notas, lo del e g m en la radio. Y espero que me hayáis hecho caso y habéis contestado la verdad, que escucháis los 40 Classic. Si os sigue preguntando, decidlo.

よいしょ。

c a n t a tan bien escuchar los 40 Classic como con este temazo de Sonic, que It Feels So Good, que parece que rejuveneces. Te vuelven a crecer los dientes, te sale pelo donde vería y desaparece la barriga. Los 40 Classic. La fórmula original con g u i l l a u m Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

c l á s i c Sevilla. Sevilla. noventa punto cuatro ocho. y

A、celebration.

Las 10, las 9 en Canadá.

La banda alemana Nena de este 99 Red Balloons, que también,、oh、man, lógicamente, primero la cantaron en alemán. No sé decir el número en alemán, pero era Luz Balloons. Vale, en fin.、Um, buenas noches a todo el mundo. Son las diez y cuatro minutos. Nueve y cuatro si estáis en Canarias. Yo v u e l g o hoy de allí. La pregunta de la noche es: ¿qué película de pequeñajo te marcó? Cuéntamelo en el Instagram de los 40 Classic. Los 40 Classic. I could stay w i y

Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever. Every moment spent

ギリアン・カバレー、エイ・ロス・コレクラシック。

If I have e a, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna, gonna be the man who's hebering to you. But I will.

Peces que mueren por la boca. A ver, que son ya. Es muy tarde ya, son las 10 y 16 minutos. Voy a leer algunas de las respuestas que habéis dado por Twitter, ¿vale? Por ejemplo, Luis dice: Para mal me sentó, me marcó Salem Sloth porque me dio muchísimo miedo. Para bien, perseguido. Vale.、Eh, Geo Kiko dice: The Zing, o sea, la cosa, de John Carpenter. La vi con c u años t r o a y aún sigo meando de lado para mirar que no salga un bicho de la bañera.

s e e

te damos la mejor mezcla de números uno. pop Baladas. Rock.、No、down, me down, me la mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. classic. Solo tus números uno.

A Tammy Kittel perpetraron esta versión de la Eternal Flame de las Bangles. A ver, Islandia. Ojo a esta noticia. Islandia busca al peor fotógrafo del mundo. Paga 10 días en Islandia y más de 50.000 euros para que te los gasten en, en ese país. Están tan convencidos de que no puedes hacer una mala foto que te dan hasta premios. a A ver, lógicamente es una campaña de publicidad para promocionar que viajes a Islandia. Pero volaría a hacerse una foto desenfocada tú con un medio volcán y, y un oso polar a punto de atacarte.

Everybody Hers de los Rem, que cada vez que lo escucho me dan ganas de dormir, bueno, hibernar.、Eh, por cierto, yo soy fan de Rem,、eh, lo digo de entrada, pero ojo que también que la última serie protagonizada por Steve Carrell de The Office tiene banda sonora de Michael Stipe, d e Rem, y la serie se llama The r u o s t

for you better answer now. yeah, am I using

240 Classic. Solo tus números uno.

BOOM、oh

bien Digo adiós y Mónica también se queda. Mónica, ¿cuál p e l i te marcó de, de pequeñaja? Superman, Indiana、ah. Jones, La Juguera de Cristal. p e r o si me、una. tengo que quedar con una que incluso me grabé en mi propia cinta VHS, es ¿Cuál? Dirty Dancing.、Claro. La pude ver un millón de veces. Muy clásica. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40

O Escucha, sin problema, Javier, sin problema. Sin problema, ¿verdad? Me has pillado, pero con el carrito de los helados en toda regla, a sí, ¿eh? sí, Sí, sí, sí, llevo, sí. Llevo pidiendo que me llaméis、oh. desde que cumplí los 39. No, no, Yo decía, lo, me decía la gente, ¿qué, queremos que te, ¿qué quieres que te regalemos? Digo, que me llamen de los 40 Classics. Chema, ¿cuántos cumples? 40. Morning Box, todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier p e n e d o te despierta en los 40 Classics.

Las 10 en c a n a r i a s

Mónica Ordóñez.